cómo han ido retocando sus propias leyes, como han ido retorciéndolas y nos hemos encontrado con que que se va alargando. Tu situación de prisión se va alargando, alargando y la última fue, en nuestro caso en mi caso, lo que me tocó a mí vivir, la doctrina paró. La maldición es muy importante, y es muy importante. Uno, cuando sale a la calle, sabe que después de tantos años se va a encontrar con, con muchas situaciones Diferentes, con cosas cambiadas, la gente cambiada. Pero yo creo que no alcanzas a visualizar realmente hasta las cosas más sencillas que van a desbordar. y un tren en prisión con 21 años y 21 años he hecho la prisión. Y está todo cambiado. Es como haber viajado en el tiempo hoy.